Radio Show. Before Van Halen, before Motley Crue, before Guns N' Roses or Metallica. There was Y&T. Throughout the 1970s and 80s, yesterday and today set the standard and broke new ground for the hard rock bands that followed. This is the story of one of America's most influential and enduring rock bands. As Phil k i n l m o r e so poignantly wrote, on with life, on with the dream. If the world is a stage, and all I've got to say is...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 Y una de estas emisoras es César Radio Rock, que transmite desde Bolivia. El Túnel.co, que transmite desde Colombia. Asaltomataradiorock.com, desde España. Metalcorrosivo.com, desde México. Frecuencia Online Radio, desde Buenos Aires, Argentina.、Eh, Radio Enigma, desde Chile. r o c k t o t a l r a d i o c o m desde Perú y e Spectro FM 98.9 desde Corrientes Argentinas. Si usted desea saber qué día, qué hora y desde qué dirección se va a transmitir o se va a retransmitir este programa Heavy Metal Bunker Radio Show, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Y ahí busca el área de Radio Show y tendrá toda la información que usted necesita sobre cuáles son las emisoras, los países, los días y las horas en que será retransmitido. Así que un saludo a toda esa gente que nos va a estar escuchando durante toda la semana, durante todo Latinoamérica y España. ¿okay? Así que un saludo bien grande a todos ellos. Bien. Bien, mi gente, hoy tenemos un programazo especial. Llevamos varias semanas haciendo un anuncio de, de este programa. Y hoy vamos a estar haciendo、eh, un programa especial dedicado a la banda、eh, californiana YT. Hoy vamos a estar dando un pequeño viaje por lo que ha sido la historia. De una de las bandas más subestimadas、eh, y más infravaloradas en la historia del rock. Y vamos a estar hablando un poco y escuchando algunos de sus éxitos. Vamos a hablar un poco de anécdotas que han ocurrido en la trayectoria de su carrera. Y también vamos a hablar un poco de por qué y qué fue lo que ocurrió que esta banda pues, no llegó Donde casi unánimemente todo el mundo piensa que debió haber llegado. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de Yesterday and Today, mejor conocido como YT, dando un viaje por su música y su trayectoria. Hay mucha información que pudiésemos compartir con ustedes con respecto a esta banda, pero. Dos horas no es suficiente para nosotros poder hablar todo lo que nos gustaría hablar. Sin embargo, YNT recientemente, el año pasado, lanzó un documental que lleva por nombre On with the Show,、eh, que tiene mucha información、eh, narrada específicamente en entrevista por los miembros de YNT, específicamente por Dave Beniquetti. Donde nos habla de detalles y cosas que ocurrieron en cada una de las sesiones de grabación y de por qué algunos discos no resultaron ser lo que se esperaba、eh, y cosas que nosotros acá en el mundo del fanático no nos enteramos y no sabemos, pero está allí plasmado. El documental está en la página de Dave b e n i c h e t t i pero creo que también está en Amazon Movie. Eh, así que si no lo tiene, pues puede buscarlo y ese documental le va a dar mucha, mucha más información de la que nosotros vamos a poder compartir un poquito en el día de hoy. ¿okay? Recuerde que si usted nos quiere sintonizar, simplemente tiene que entrar a la página metalpr.com. Ahí、eh, busca radio, le da play y nos va a poder escuchar cuando usted quiera. También、eh, los domingos a las 7 de la noche puede entrar a la página de avanzadametallica.net y poder escucharnos, o puede entrar a la página de hunrock.com y también podrá escucharnos todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Si usted quiere entrar a nuestro chat en vivo, pues simplemente busque metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí podrá entrar a nuestro chat. Que yo espero que no nos dé problema esta noche, porque las últimas dos semanas, pues el chat se ha puesto y los servidores se han puesto changuitos y nos han dado problemas para poder nosotros estar en comunicación. ¿Ok? Pues muy bien, mi gente,、eh, como lo prometido es deuda, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y comenzamos precisamente con un tema de lo que ha sido el último álbum de、eh, YNT que fue lanzado en el 2010. El último álbum inédito de YNT fue lanzado en el 2010 bajo el nombre de Face Melter. Un álbum que fue lanzado、eh, con el sello f r o m t e a r s De ese álbum estábamos escuchando el tema On with the Show, que es precisamente el tema del de documental del que le estuve hablando. ¿okay? Este, así que, pues nada, vamos a comenzar con un poco de información, vamos a comenzar con un poco de background. YT, n a diferencia de lo que la gente piensa que es una banda exclusivamente de los 80, en realidad los primeros pasos de YT n ocurrieron en 1971, cuando Leonard Hayes, Bob Garner y Wayne Sitterster tenían una banda en Oakland, California, allá en la bahía de San Francisco. Esta banda, pues realmente se dedicaba a hacer covers, a tocar covers y más bien a llamear porque, pues, no, no habían tocado en ningún sitio, más bien lo que hacían era llameando y tocaban en la escuela y todo este tipo de cosas. Hasta que en 1972 escuchan hablar de un muchacho que está en la escuela que dicen que es muy bueno en la guitarra y deciden、eh, llamar para un jam a un tal Dave Menichetti. Dave Menichetti en 1 9 7 0 72 se une a este grupo y、eh, comienzan a hacer su, su set list y todo, que era básicamente de música eh, covers. Eh, para esa fecha lo logran conseguir su primer guiso.、Eh, y cuando los llaman para decirle cuál es el nombre de la banda para ponerlo en el roster, se dan cuenta de que su banda no tenía nombre. Y eh, dice eh, Leonard Hayes que él lo que miró para el lado y lo que vio fue un disco de los Beatles que se llamaba Yesterday and Today. Y le dijo a la persona por teléfono: Nuestra banda se llama Yesterday and Today. Y ahí se quedó el nombre de Yesterday and Today. Y así fue como se comenzó a、eh, conformar lo que más adelante conocimos como YT. En 1974, ya algunos de los miembros de la banda original se habían ido, se habían ido, se quitaron y todo este tipo de cosas. Y ya se había conformado lo que se conoce como la alineación clásica de lo que fue Yesterday and Today. En 1976, ya eh, logran eh, grabar su primer álbum que lleva por nombre el nombre de la banda, Yesterday and Today. Y en 1978 logran grabar su segundo álbum de nombre Struck Down. Estos dos álbumes、eh, logran grabar a través de un sello disquero que era independiente, de estos sellos muy pequeños,、eh, que se llamaba London Record.、Eh, después de estos discos, este、eh, Day and Today tuvo una proliferación y su nombre comenzó a correr mucho. Al Nivel de que lograron abrirle concierto a bandas como Wild Cherries, Kiss, ACDC y muchas otras bandas de renombre en ese momento a mediados de los 70. Así que vámonos, vámonos a escuchar algo de estos dos álbumes. Vámonos a escuchar algo del de primer álbum de YNT, Yesterday and Today, y del de álbum Stropdown. Esto es Yesterday and Today. El especial de Heavy Metal Bunker Radio Show de YNT. radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com r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 Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show en su especial para la banda YNT. Les s a l u d a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com y simultáneamente con Avanzadametallica.net y h a u n d r o c k c o m Si usted quiere saber、eh, a qué hora, a qué días y desde qué estación todas las demás emisoras estarán retransmitiendo este programa durante la semana, entre a nuestra página de HeavyMetalBunker.com, busque RadioShow y ahí está toda la agenda de todas las emisoras en Latinoamérica que estarán retransmitiendo nuestro programa durante esta semana y en España. Así que、eh, los invito a que entren a nuestra página y se、eh, empapen de la, toda la información de las cosas que estamos haciendo. Bien, hoy, como lo prometido es deuda, pues estamos、eh, compartiendo con ustedes un viaje en、eh, la carrera de la banda Yesterday and Today, mejor conocida como YT.、Eh, y estuvimos hablando de、eh, cómo se conformó y los primeros dos álbumes que lanza YT. Estos dos álbumes fueron Yesterday and Today en 1976 y el、eh, álbum Struck Down de 1978. Ambos álbumes eh, fueron、eh, lanzados con el sello disquero independiente London Records. Del Yesterday and Today estábamos escuchando el tema 25 Hours a Day y de Struck Down estábamos escuchando el tema. Dreams of Egypt. Dos excelentes temas que tuvieron mucho reconocimiento en esos dos álbumes en que se hicieron a mediados de los años、eh, 70. Bien,、eh, ya una vez lanzado el Struck Down en 1978, donde YT、eh, se lanza en una gira、eh, bastante extensa. Y、llegan los 1980, y en 1980 YNT se le ofrece un contrato con la casa disquera AM Records. AM Records era una casa disquera bastante reconocida y que había trabajado con bandas de bastante renombre. Así que esto, pues de alguna manera parecería ser que、eh, YNT pues iba por buen camino, ya que tenía una extraordinaria、eh, casa disquera que los iba a estar respaldando. También en ese momento,、eh, la casa disquera entendió que el nombre Yesterday and Today no era un nombre muy comercial y tratando de buscar las maneras de cambiarle el nombre. La banda se da cuenta que la misma fanaticada en los conciertos, en vez de gritarle Yesterday and Today, ellos le gritaban YNT. Así que m e n i y k e t t i y su tropa decidieron entonces cambiar el nombre de Yesterday and Today y dejar la banda con el nombre YNT.、Eh, así que se hace oficialmente el cambio de nombre. Este primer álbum que se graba con AM、eh, se llama Earthshaker, que se hizo en 1981. Aunque los expertos en música y los fanáticos a f e r r e o s de AYNT entienden que este álbum es musicalmente superior. A los primeros dos discos, que eran discos más crudos, con menos estructura, menos tecnología, eran unos muchachos aprendices que ellos mismos dicen en el documental Pues que nunca habían estado en un estudio de grabación, que ellos lo que hicieron fue tocar en el, en el estudio lo que hacían en vivo,、eh, sin mucho conocimiento de producción, a pesar de que. Este disco era musicalmente superior, no tuvo la promoción ni la exposición que la banda esperaba.、Eh, ellos entendieron que para estar con un sello de renombre, pues realmente no se le estaba haciendo el trabajo que se le debió haber hecho. Entonces,、eh, hay algo que es muy importante entender, y esto es una discusión que hemos tenido、eh, ¿verdad? en los últimos años, de cómo la industria de la música ha cambiado. Para los años 70 y los años 80, cuando usted firmaba un contrato con un sello disquero, no era meramente un contrato cualquiera. Básicamente, usted le estaba vendiendo la banda al sello disquero y el sello disquero tenía todo el derecho de tomar las decisiones que quisiera y hacer los cambios que quisiera con la banda porque usted le estaba otorgando todos esos derechos. Las, eh, los sellos disqueros eran los que decidían cuándo ibas a grabar, en qué estudio ibas a grabar, quién iba a ser el productor,、eh, quiénes iban a ser los que escribían las canciones, los que hacían los arreglos.、Eh, eso lo decidía el sello disquero, no necesariamente la banda. La banda perdía todo el poder. De、eh, toma de decisiones. Habían casas disqueras que tomaban decisiones en conjunto con la banda, pero había n otras bandas que eran mucho más、eh, dictatoriales. Y、eh, pues, FYNT de alguna manera pues cayó en este tipo de sello disquero donde nosotros decidimos qué hacer y cómo lo vamos a hacer.、Eh, así que la música de esto, aunque no es una mala música, es una buena música,、eh, la promoción. Eh, dónde iban a tocar, dónde se iban a promocionar, cómo se iba a llamar el disco, las sesiones fotográficas, todo eso lo decidía el sello disquero. Pues, a opinión de los miembros de la banda, p、pues, u ese s e trabajo no era el que ellos esperaban. Aunque Earthshaker es un extraordinario álbum musicalmente hablando, pues no tuvo la acogida que realmente p u e s Se esperaba, así que vamos a escuchar algunos temas de este、eh, que es el tercer álbum de YT, el primero bajo el nombre de YT y el primero con la casa disquera AM. Vamos a escuchar algo del álbum Earthshaker de 1981. Radio Enigma, desde Santiago de Chile para el mundo. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Por aquí, por aquí es que estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show, programa especial dedicado a Yesterday and Today, mejor conocido como YNT, en la noche de hoy. Eso que estábamos escuchando, pues era、eh, del álbum Earthshaker, que es el primer álbum que se lanza bajo el nombre de y t y es el primer álbum que se lanza con el nuevo sello disquero AM Record. s Esto se lanza en 1981 y estábamos escuchando los temas Hurricane y el tema Rescue Me. Dos temas extraordinarios. Que al día de hoy todavía w YNT i lo sigue incluyendo en su set list en vivo. Bien, en 1982,、eh, pasando ya del de Earthshaker,、eh, se graba el álbum Black Tiger.、Eh, cuando se graba este disco Black Tiger, AM quiere hacer un cambio de filosofía musical. Eh, y convertir a YNT en una banda、eh, que no fuera tan comercial, que aunque sí estaban buscando ¿verdad? que pegaran en la radio y todo este tipo de cosas, en realidad esa filosofía musical nueva que AM estaba tratando de establecer con YNT los estaba alejando un poco de lo que era el mundo comercial que se estaba levantando. r e c u e r d a que estamos hablando de 1982. Es, estos son los años donde está comenzando a levantarse en Los Ángeles, California, lo que eventualmente se va a, con, se va a conocer como el, el, la escena del glam, la escena del hairband, donde comien, van a comenzar a surgir todas estas bandas como m i l e y Crew,、eh, Wash, este,、eh, todas, todas estas bandas, los hairbands, ¿no? Eh, Rat,、eh, Doken, k Poison, todas estas bandas que en un momento dado van a ser las bandas que van a controlar la industria de lo que es el Hal Rock.、Eh, que todavía en estos momentos no está ocurriendo, pero de alguna manera AM está como que poniendo una pausa. Y aunque YNT hizo un, un gran esfuerzo, yo no sé cuántos de ustedes han visto conciertos de YNT, pero si ven unos conciertos de YNT de cuando eran Yesterday and Today y ven un concierto de YNT de sus álbumes White Tiger o del m i s t r e a v son visualmente dos bandas diferentes. Llegó un momento en que YNT. Eh, básicamente vestía como las bandas glam de los 80, porque de alguna manera estaba buscando tratar de entrar en lo que en ese momento era el hint de la industria, pero de alguna manera la casa disquera los estaba jalando y no le estaba dando ese espacio.、Eh, también, otra de las quejas que continuaba haciendo la banda era que su exposición, pues no era mucha. Ya MTV había comenzado a. A proyectarse como una de las herramientas más importantes de la industria de la música y YT no estaba dentro de ese roster, y eso era una responsabilidad de los sellos d i s q u e r o claro está. Así que vamos a escuchar un poco de este álbum que es para mí uno de mis álbumes favoritos, si no es mi álbum favorito, de nombre Black Tiger. que Fue hecho en 1982 y que tiene un sinnúmero de éxitos extraordinarios. Así que vámonos con YNT y su álbum Black Tiger de 1982.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 Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo por metalpr.com Heavy Metal Mansion como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Hoy en programa especial dedicado a YNT. Bien, eso que estábamos escuchando, pues eran dos temas del álbum Black Tiger de 1982. El primer tema que estábamos escuchando era el tema Open Fire, y el segundo tema, pues es el tema del disco、eh, Black Tiger. Dos temazos、eh, muy buenos y que también、eh, al día de hoy siguen siendo incluidos. En el set list de YT en vivo. Así que ahí teníamos algo de lo que es el disco Black Tiger, que en mi opinión personal es mi disco favorito de YT.、Eh, creo que es un disco bastante completo, musicalmente muy bueno.、Eh, lamentablemente no tuvo la acogida. Ni la exposición que la banda、eh, entendía que debía haber tenido y que yo creo que se merecía. Muy bien, eso era、eh, su segundo álbum bajo el sello AM y fue en 1982. Bien, en 1983 YNT、eh, graba su tercer álbum bajo el sello AM. Y este álbum se graba bajo el nombre de Mean Streak. Mean Streak, aunque mucha gente pueda pensar que es el álbum más comercial y más reconocido de YNT, pues mire, nada que ver. Con el tiempo, con los años, sí se comenzó a de alguna manera a reconocer la calidad de este disco. Específicamente cuando el tema m a i n s t r e e t fue incluido en varios discos compilaciones de éxitos de hard rock y heavy metal, como aquel famoso disco、eh, Master of Metal,、eh, que mucha gente a través de ese disco fue que conocieron a y t por la canción m a i n s t r e e t Y si usted le pregunta a cualquier persona, dígame una canción de y t te van a decir m a i n s t r e e t Sin embargo. Comercialmente, el, ni el disco ni la canción han sido、eh, la, los temas más populares y más exitosos de YT.、Eh, este álbum, m a i n s t r e e t pues tuvo los mismos problemas comerciales que tuvieron los primeros dos discos, Earthshaker y Black Tiger, que a pesar de ser extraordinarios álbumes, No tuvo la exposición, no se hizo el trabajo comercial de venderlo. Y aunque en Estados Unidos no estaba teniendo mucha acogida, interesantemente en China y en Rusia, YNT estaba teniendo una acogida y, es, y su nombre estaba sonando por la radio increíblemente. Entonces es bien interesante porque.、Eh, En ese momento que todavía no estamos en el mundo globalizado y las redes sociales no existen, y es un poco difícil la cuestión de poder transportar la música de un país a otro, como ocurre ahora, pues ya en China, pues sí, ya en China había un sello disquero que tenía los derechos de Anem para poder reproducirlo, y en Rusia también. Y ellos sí hicieron el trabajo, fíjense qué interesante. Ellos sí hicieron el trabajo en China y en Rusia, donde el nombre de YNT estaba por lo alto, mientras que en Estados Unidos YNT、eh, y su música seguía siendo、eh, algo bajo la sombra. Entonces,、eh, vamos a escuchar algo de este álbum que es un extraordinario álbum. Y que, como les digo, si usted le pregunta, todo el mundo le va a decir que、eh, lo más exitoso y comercial de, de YNT es Mean Street. Pero no necesariamente es así, por lo menos no en los números. Así que vámonos, vámonos a escuchar algo de este extraordinario álbum de 1983, que fue el tercer álbum bajo el sello AM y el segundo、eh, y el tercer álbum bajo el nombre de YT. Esto es Main Street. <música> You called to me. Her guitar was the sound that you heard, like a song. Entrevistas y más. Visita HoundRock.com. HoundRock Radio es para ti. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clases. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Este es su amigo Dark Neruda. Se estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion. MetalPR.com y hoy tenemos programa especial dedicado a la banda Yesterday and Today, mejor conocida como y t Bien, mi gente, ese, eso que estábamos escuchando, pues era del álbum Me a n Street de 1983. Y estábamos escuchando precisamente el tema Me a n Street, que es muy, muy conocido hoy día. Como quizás la canción más popular de, de, de YNT. Y otro de los grandes temas de YNT、pues, es Midnight in Tokyo. Un temazo también de、eh, YNT que está incluido dentro del álbum Mean Streak. Bien, les decía ahorita que aunque con el tiempo el álbum Mean s t r e e a s parece ser. El álbum más reconocido, más popular y más comercial de YT, pues nada que ver. En 1984,、eh, cansado Dave Menichetti de que ya han grabado tres extraordinarios discos que de alguna manera se han quedado bajo la sombra y que no han tenido ni han rendido el fruto que se supone que ellos esperaban ante un sello disquero de renombre como AM. m e n i c h e t t i decide、eh, tomar el control absoluto de lo que es las composiciones de los temas, los arreglos y, y de básicamente todo lo que tiene que ver con la producción. Y aunque él no fue el productor como tal del disco, pues sí, básicamente fue el que repartió el bacalao, como decimos en mi país, y fue el que dijo: Esto es lo que vamos a hacer porque lo que nos están pidiendo que hagamos no está produciendo. Y de ahí se graba lo que es el álbum In Rock We Trust en 1984. Y para sorpresa de todos, el álbum más exitoso comercialmente hablando en la carrera de YNT es precisamente el álbum In Rock We Trust. In,、Ra、In Rock We Trust alcanzó la posición número 46 en el Billboard 200. Su mayor éxito fue el tema Don't Stop Running. Y、eh, la bebida Dr. Pepper utilizó el tema She's a Liar como un tema para un comercial de radio de su producto. Este álbum vendió casi medio millón de copias en los Estados Unidos y alcanzó el número 77 en Canadá. Como les dije, con este álbum, YNT se consagra con una popularidad increíble tanto en Rusia como en China. Lo que hace que AM envíe a YNC a、eh, esa parte del mundo, tanto en Rusia como en China, sobre todo en Rusia, y comienzan a hacer un tour de varios meses. El éxito ha sido tan grande en Rusia y China que、eh, esta gira se siguió alargando y se siguió alargando. ¿Qué pasó? Pues que AM se dio cuenta de que los sellos disqueros de Rusia y de China. Estaban ganando mucho dinero con la gira que estaba haciendo YNT, pero A&M en los Estados Unidos no estaba produciendo lo que ellos entendía que debían producir. Así que A&M le corta la gira y los manda a buscar de regreso a los Estados Unidos, enviándolos al estudio para que hicieran un hit lo más pronto posible para ellos comenzar a ganar dinero de YNT. Eh, cosa muy graciosa, ¿verdad? Porque los éxitos no es algo que tú e s c r i b e s canciones y puedes pensar que son extraordinariamente buenas, pero eso no quiere decir que se van a convertir en un éxito. A veces la canción que menos piensa es la que se convierte en éxito, y la canción que crees que va a ser el éxito, pues realmente no lo es. Sin embargo, pues lo envían a grabar un nuevo álbum. En 1985 se meten en el estudio y graban el álbum Down for the Count, donde se logra el éxito del sencillo más exitoso de la historia de YT. Y esto es con el tema Summertime Girls. Este tema alcanza el número 55 y el, en el Billboard 100. Y、eh, logra el número 16 en el Main s t r e a m Rock Song Chart. Y estuvo por varias semanas el video en el MTV Top Video. Así que、eh, el álbum más exitoso de YNT realmente lo ha sido el Rock We Trust. Pero el tema más exitoso lo fue Summertime Girls del álbum Down for the Count. Vamos a escuchar algo de estos dos álbumes que fueron en 1984 y 1985 y que fueron los que realmente llevaron a YNT a la palestra pública, al Spotlight, y donde los pusieron por un corto tiempo donde merecían estar. Esto es YNT de su álbum In Rock We Trust, Don't Stop Running. metal en Puerto Rico. p u r o metal desde el 2001. Reconocida mundialmente. MetalPR.com. Heavy Metal Match. Ya,、yeah, baby, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era、eh, el tema Don't Stop Running del de álbum In Rock We Trust, que precisamente es el tema más exitoso de ese álbum. Y ese álbum es el disco comercialmente más exitoso en la carrera de YNT en 1984.、Eh, y después estábamos escuchando el tema más exitoso de la carrera de YNT, que es Summertime Girl, del álbum Down to the c o u n t Es muy interesante. Hay muchos detalles que aquí por falta de tiempo no podemos discutir y no podemos compartir. Pero es bien interesante porque este tema de Summertime Girls era un tema que surgió por accidente en un ensayo en un estudio de grabación donde Lou Reed, el famoso ¿verdad? compositor y cantante Lou Reed, fue contratado para escribir y componer canciones con YNT para este disco. Y Dave Menichetti está haciendo unos ejercicios musicales y Luz o Reed le dice: ¿Qué es eso que tú estás tocando? Y él le dice: Bueno, es esto, sigue, sigue haciendo esto. Y estos riffs fue r o n los que se utilizaron para hacer Summertime Girl. Menichetti no quería grabar este tema porque Menichetti dice que este tema no representa lo que es la música de y t Es una canción muy cheesy, ¿verdad? Este, nosotros acá en nuestra jerga diríamos que es una canción muy fresa. Y no es lo que realmente representaba la música de YT. Sin embargo, la casa disquera dijo: la vamos a grabar. Y no solamente dijo: la vamos a grabar. Este álbum, esta canción salió originalmente como un sencillo inédito dentro de un live que se llamaba Open Fire. El Open Fire era un disco en vivo y incluía Summertime Girl como un bonus、eh, inédito. Esa era la prisa que de hecho tenía AM de poder tener un éxito. Y como era una canción así fresita, pues ya ustedes saben que cayó como anillo al dedo en MTV y estuvo por varias semanas en el top、eh, video playing de, de MTV. Así que. Así、eh, pues era como estaban ocurriendo las cosas. o ¿okay? k Bien,、eh, en 1986, el baterista Leonard Hayes, que es uno de los fundadores,、eh, de hecho, que estuvo primero que Menichetti, fue despedido de la banda por、eh, problemas de uso y abuso de drogas y ya、eh, realmente estaba trayendo muchos problemas a la banda. Y fue reemplazado por el entonces baterista de Alice Cooper, Jimmy DiGrasso. También en 1986, YNT decide salir de la casa disquera AM y firma con otra, otra casa disquera que también tenía bastante renombre. Y esta casa disquera llevaba por nombre Geffen Records. g r i f f e n quería convertir a YNT en una. o Todo r a t lo contrario a lo que estaba haciendo AM, pues lo quería hacer el g r f f e n Record. Quería convertirlo en una de las bandas que estaba en la ola de ese momento. Estamos hablando de 1986. Estamos hablando en plena、eh, evolución de lo que eran las bandas del glam. 1986, ahí están metidos los Rats, los t o k e n los Poison,、eh, los Mollycrew, los w h i t e s n a k e todas estas bandas del glam. Ese era el momento donde todas estaban en el top. Así que Griffin Record quiere convertir a YT en una de estas bandas. Y es muy interesante porque no solamente la quiere convertir en una de estas bandas, sino que. Cuando van a grabar el disco en 1987, van a grabar el disco Contagious. La, la casa disquera le dice a la banda que tienen que hacer un tema con un estribillo en el coro similar a los de Bon Jovi. Y de ahí surge el tema Contagious, que tiene este estribillo del o,、oh, o,、oh, o,、oh, oh, que es lo mismo que hizo Bon Jovi en el disco Slippery When Wet el año anterior. Así que de alguna manera, YNT sale de una casa disquera que los controló por no dejarlos、eh, entrar al mundo del glam y entran a una casa disquera que ahora quiere que de alguna manera imiten a bandas que están acabando de salir al mercado, cuando YNT realmente es una banda que estableció las bases desde 1974.、Eh, se graba el disco Contagious, este álbum logra el puesto número 78 en el Billboard y. Eh, después de eso, en el 1989, Griffin contrata a un productor inglés de nombre Mike Stone, que había trabajado para bandas de mucho, mucho renombre, como Queen Blue, Austria, Curve Foreigner, Journey, Kiss, Asia, Lou Reed, Wisney h t e a k muchísimos otros. Y en la opinión de Dave Meniketti, este productor、pues、era un tipo muy egocéntrico,、eh, muy difícil de trabajar con él. Eh, muy castrante a la hora de los músicos tomar decisiones y tener la libertad de poder hacer música. Y en ese momento, por alguna razón, este productor no le gustaba la manera de tocar batería de、eh, Jimmy DiGrasso y dijo que Jimmy no iba a tocar ese álbum. Y buscó a Steve Smith, ¿Steve Smith el mismo el que tocó con Journey. Steve Smith llega. Y en la misma entrevista en el documental, Steve Smith dice: Yo no sé que él no le gustó. Lo único que yo hice fue tocar exactamente lo mismo que hizo Jimmy DiGrasso encima de su grabación, pero yo no hice nada diferente.、Eh, así que, de así, bajo esas condiciones, se graba el disco Ten en el 1990. Eh, siendo Steve s m i t h el baterista de la gran mayoría de los temas de este álbum, eh, eh, Dave Menichetti de alguna manera、eh, siente que Geffen Records、pues, tenía otras bandas del glam dentro de su listado de bandas、eh, como sello disquero. Y de alguna manera los estaba engavetando a ellos para poderle dar paso a estas nuevas bandas.、Eh, aunque YNT era una banda mucho más vieja, todavía tenía el potencial. Y Greffen quería dejar el camino libre para estas bandas nuevas. Así que YNT de alguna manera podía ser un estorbo. O podía ser la competencia de sus propias bandas firmadas. Así que de alguna manera se engavetan. A YNT, cosa que ocurre con mucha frecuencia en el mundo, o que ocurría antes con el mundo de la música. Tan es así que、eh, YNT del disco 10, Ten, pues tenía un éxito que se llamaba Don't Be Afraid of the Dark, y de este,、eh, disc, de este tema se hizo un video.、Eh, Greffen Records nunca. Eh, envió este video para que MTV lo pudiese difundir. De alguna manera, MTV logró tener acceso al video y comenzó a difundirlo por MTV. y g r e f e n Records automáticamente desautorizó a MTV de、eh, publicar ese video de YMT. Cansado Menichetti de ese proceso sin, y sin muchas opciones, en 1991. Deciden ponerle un detente a la banda hasta nuevo aviso y、eh, suspender sus actividades. No sin antes grabar un álbum en vivo bajo el nombre de Yesterday and Today Live. Y con esto cerraron lo que sería、eh, la primera etapa, ¿verdad? o la primera、eh, hiatus de la banda en 1991. Así que. Vamos a escuchar algo, vámonos a escuchar algo de lo que es el, el álbum Contagious de 1987 y lo que es del álbum Ten de 1990. ¡Ah!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 Por aquí estamos, por aquí estamos en Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos hoy en programa especial dedicado a la banda Yesterday and Today, mejor conocida como YT. Bien, eso que estábamos escuchando, pues era el tema Contagious del de álbum Contagious de 1987. Y、eh, después estábamos escuchando el tema Don't Be Afraid of the Dark de su álbum 10 de 1990, que fue el último álbum que grabó、eh, YNT con el sello disquero Geffen Record. Bien, como les dije ahorita, pues ya después de este álbum y después de la engavetada que le da Geffen Record a YNT. Para darle paso a otras bandas nuevas que estaban surgiendo en todo este movimiento del clan que se estaba apoderando de lo que era la industria de la música, f u e s simple y sencillamente、eh, YT decide、eh, detener sus actividades y tomarse un tiempo. Como les dije,、eh, lanzaron en 1991、eh, un álbum en vivo bajo el nombre de Yesterday and Today Live y con eso cerraron esta etapa. En 1995, YNT decide regresar、eh, y en esta ocasión, pues graban dos álbumes: uno en 1995 bajo el nombre de Musically Incorrect. Y Endless、eh, Species de 1997. Ambos de estos、eh, discos fueron grabados、eh, con sellos independientes,、eh, sellos pequeños que, pues, de alguna manera, la banda mantenía el control sin pasar por la experiencia que pasaron con estos dos grandes sellos. Y en el 2010 lanzan lo que ha sido su último álbum inédito. De nombre Face Melter, que esto fue en el 2010 con el sello disquero Frontier Record. Después de esto, p u e se s han lanzado algunos best-albums, se han grabado algunas、eh, compilaciones, eh, incluso se lanzó un EP de un álbum en vivo acústico、eh, que salió por ahí, que se llama、um, YNT Classics、eh, Something. y Pero. Eh, YT se ha mantenido activo, se han mantenido、eh, dando conciertos, se han mantenido muy activos. Cuando miramos、eh, la agenda y el schedule de ellos, pues realmente se pasan básicamente todo el año t u r i a n d o Y cuando hacen ya casi 11 años que no lanzan un álbum,、eh, yo tuve la oportunidad de verlo por primera vez en la celebración del 45 aniversario. Eh, y simple y sencillamente, YT suena espectacular.、Eh, también tuve la oportunidad de volverlos a ver para el décimo aniversario del álbum Face Melter y también sonaron simple y sencillamente brutal. Cabe señalar que de todos、eh, los miembros de、eh, Yesterday and Today, de su alineación clásica, El único que queda con vida es Dave Menichetti.、Eh, Joy Alves, pues murió de cáncer.、Eh, Phil Kenmore, que era su bajista, pues fue el último en salir de la banda y también murió de cáncer. Y Leonard Hayes, aunque abandonó la banda por problemas de droga, pues al fin y al cabo también murió de cáncer. Así que. Todos ellos han sido sustituidos con el tiempo. YNT、eh, continúa con una alineación exitosa y muy, muy buena. Pero el único que realmente、eh, queda de esa alineación es Dave Menichetti, quien es el jefe, el chief y el que realmente está cargando con la banda. Así que ahí teníamos、eh, un poco de la historia, la trayectoria de lo que era. Eh, o de lo que es YNT.、Eh, como les dije, hay mucha otra información que、eh, en cada disco, cómo se grabó cada disco, tiene su propia historia. Usted puede buscar el documental On with the Show, que、eh, está en la página de Dave Menichetti, o lo puede buscar en Amazon Movie y ahí、eh, puede conseguir también el documental, que tiene mucha, mucha más información. ¿Ok? Pero vámonos, vámonos a continuar entonces escuchando、eh, más de、eh, YNT. Y vámonos entonces con un tema del Earthshaker del 1981. Que esto se llama I Believe in You. Pido hasta la próxima semana ya que el tiempo se me ha agotado. Así que nos escuchamos la próxima semana en otra edición de Heavy Metal Bunker Radio Show. p o r Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Que tengan una excelente semana, que trabajen poco y ganen mucho, coman bastante y beban más. Así que yo los dejo hasta la vista, baby. You came to me with your love to share. You'd be right there. With the love we shared and the times we had.